Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Estudios Superiores Aragón y el Seminario Taller de Radio 1 presentan Destación de transporte a donde desquiera. Hola, ¿qué tal? Los saluda Mayra y como cada fin de semana nos encontramos hoy en una emisión más de su programa Sin Fronteras y nuestro tema de hoy es uno de los lugares más enigmáticos de México, Palenque, que se encuentra situado en el estado de Chiapas y es una de las ciudades arqueológicas más interesantes del país. Conocerla es descubrir el alma del mundo maya, es entender mitos, rituales, creencias y mirar la arquitectura majestuosa de nuestros antepasados. Y para hablar de este tema tan interesante, tendremos al subsecretario de promoción turística de la entidad, Alberto Coutinho. Buenas tardes, subsecretario. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Y es verdad, Palenque es una ciudad que nos invita a conocerla por el valor histórico que tiene. Esta ciudad fue fundada en 1567 por Fray Pedro Lorenzo de la Nada, quien en 1573 obsequió a la comunidad palencana tres campanas como símbolo de la fundación de su pueblo. De esas campanas en la actualidad, únicamente se conserva la más grande, en la iglesia de la ciudad, y es considerada como el único testimonio de la fundación. Por otro lado, la importancia de este centro ceremonial es que ha sido considerado el centro ceremonial más importante de la cultura maya. Subsecretario, permítame unos momentos Vamos a una cápsula informativa y regresamos son algunas recomendaciones para antes de salir de viaje. Verifique los horarios de hoteles, salidas y regresos de excursiones, primer y último servicio de transporte público, apertura y cierre de oficinas y comercios. Esto con antelación evitará molestias y gastos extras. Al salir de viaje, dejen en su casa encendida alguna lámpara interior, cuya luz sea visible desde el exterior de la casa, para que ésta no permanezca totalmente oscura durante la noche. No use la luz de la entrada, pues al estar prendida durante el día, haría suponer que la casa está vacía. Al elegir un hotel, tenga presente su ubicación. Muchas veces resulta ruta conveniente y que el mismo se encuentre cerca de los sitios que va a frecuentar. Hay que informarse respecto de los sitios y países que se desea visitar, definir el destino, lugares y atracciones. Hay que determinar la duración, estadías y hoja de ruta. Haga las reservas de vuelos con la mayor anticipación posible. Suelen conseguirse las mejores tarifas. Por último, haga una lista de lo que va a llevar. Repásela más de una vez para no olvidar nada ni llevar cosas innecesarias. También podrá usarla como control para casos de pérdidas o robos. ¿Qué Estamos de regreso con el subsecretario de promoción turística de Chiapas, Alberto Coutinho. Subsecretario, ¿qué le parece si ahora nos habla un poco acerca del desarrollo turístico que actualmente vive Chiapas? Claro, con mucho gusto. Chiapas recibió en 2010 a millones 2.700.000 turistas, que representa un 24% más que el año anterior. Además, espera que continúe creciendo esa cifra por un 5% al año. Pero fíjate que lo interesante es que del total del turismo, el 80% de los visitantes son nacionales y el 20% son internacionales. Buenísima información de esta bellísima ciudad que es Palenque. Le agradecemos su información, subsecretario, y lo esperamos próximamente con más información de otro lindo lugar. Gracias a ti por la invitación. Amigos, ahora vamos a una pausa comercial, pero antes, los dejamos con una breve cápsula. Culiacán. Los rayos se asoman entre montes y montañas, alrededor de la Sierra Madre Occidental, bañando el asfalto y la urbe de una ciudad pujante, activa y abierta a sus visitantes, preparando cada detalle para lo que será un gran día. Juliacán es un destino que te ofrece grandes atractivos. Uno de los nuevos sitios que ofrece es el malecón turístico peatonal de la Bahía del Conchal, que se encuentra en El Dorado. Para que conozcas este sitio, la Dirección de Turismo Municipal promueve cada sábado un recorrido a esta bahía a bordo del turibús. En la bahía se pueden realizar actividades acuáticas, paseos en lanchas por las costas donde puedes observar distintas aves de temporada y paseos en banana. Cuenta con palapas, muelle, área de juegos infantiles, cancha de voleibol playero, basquetbol y minifútbol. Además de poder disfrutar de la gastronomía de mariscos en los restaurantes con los que cuenta esta bahía. El paquete incluye el traslado en el turibús, un platillo de mariscos y la compañía de un guía turístico. Quien brinda información a lo largo del recorrido sobre los puntos interesantes, como la historia de la sindicatura del Dorado y el Ingenio Azucarero. La ciudad agrícola del Dorado se encuentra al oeste de la ciudad capital de Culiacán, en Sinaloa, dentro del Valle de San Lorenzo. Las salidas son todos los sábados a las 11 horas y el regreso a las 17 horas. Informes y reservaciones al módulo de información turística 713-62-29. Turismo Sibarita. Diseñamos viajes a tu medida. Especialistas en Europa, India y África. Reserva ya y disfruta de las promociones con tarjetas participantes. 5536 5554 del interior. 01800 832 0988. Turismo Sibarita. Diego Torres, cantante. La lectura es divertida, te entretiene y no hay nada mejor que cuando un libro te engancha, hay que darse el tiempo de encontrarse con ese libro. Es como la música, te divierte, te entretiene. Diviértete leyendo. Cierto, Radio y Televisión Mexicana, Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas. Ya estamos de regreso en Sin Fronteras. Para hacer contacto con el programa, puedes comunicarte en nuestro teléfono 52 57 11 40 o encontrarnos en Facebook en Diagonal sin fronteras. ¿Qué esperas? Llama ya. Te obtendré los lugares más exóticos del mundo. La isla de la diosa Afrodita, ubicada en el Mediterráneo en las costas de Chipre al frente de Siria, Turquía y el Líbano, se encuentra la isla de Afrodita o Venus, codiciada por fenicios, griegos, romanos y turcos de la antigüedad sus bellas playas ahora hacen que vayan miles de turistas a disfrutar del encanto de sus aguas y blancas arenas Machu Picchu, ubicada en Perú en el departamento del Cusco, provincia de Urubamba y distrito de machupicchu Picchu, Machu Picchu se caracteriza por la belleza que lo rodea de la Sierra Peruana, es sin duda un lugar que ya muchos conocen y que cientos llegan día a día para deslumbrarse con su belleza natural. La fabulosa Oceanía, Oceanía es un país misterioso donde la vida indígena está inmensa y donde se puede conocer un fascinante país colmado de contrastes paisajes y una cultura interesante, manifestada por las formas de vida indígena formadas en la cultura de Occidente. Shanghai, China Shanghai empezó a cobrar importancia como ciudad durante la dinastía Han cuando se empezaron a desarrollar la pesca y la industria de la sal Shanghai se convirtió en el principal centro industrial y comercial de China en base a su situación estratégica cerca al río Yangtze se facilitaba el comercio con Occidente Fukuoka, Japón es la mayor ciudad en Kishi, seguida por Kitashuku Kishushi es la tercera isla en tamaño en Japón y la más al sur de las islas principales es considerado el lugar de nacimiento de la civilización japonesa Museo de Islandia, lo particular de este lugar es que en él mismo se exhiben distintas especies de animales en sus más variadas formas, hay 154 objetos de culto embalsamados y disecados. Isla Colgante del Cairo, la ciudad del Cairo no tiene gran cantidad de iglesias pues la religión mayoritaria es la musulmana y los edificios religiosos más numerosos son los mezquitas, la iglesia de Santa María Virgen conocida como la iglesia colgante es una de las más antiguas de Egipto y el monumento copto más visitado de la capital egipcia. La Isla Encantada de Yemen La isla de Socotra, junto a otras pequeñas islas, conforma un archipiélago en el Océano Índico, a unos 350 kilómetros de la costa de la Península Arábica. Es una de las islas de origen continental más aisladas del planeta. Pertenece a la República de Yemen. La isla principal apenas tiene una extensión de 130 kilómetros de largo por 35 kilómetros de norte a sur y posee un clima tropical desértico. Las condiciones geográficas de sequía y calor sumadas a la situación de aislamiento generan un ambiente y biodiversidad única en el planeta, con especies endémicas que conforman un pequeño mundo perdido. La Isla Encantada de Japón. En la isla japonesa de Yukushima se asienta un extenso bosque húmedo, sometido a un diluvio eterno, por el cual se ha ganado la extraña fama de ser un lugar donde llueve 35 días al mes. Sobre el bosque pueden caer entre 4.000 a 10.000 metros de agua de lluvia anuales, declarada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En el año 1993, la isla Yukushima está cubierta por un denso bosque de un árbol conocido como suji. Son los protagonistas de una escenografía de aspecto extraño, como si fuera un bosque encantado el desierto poblado de criaturas extrañas en Sudáfrica. Situado en Sudáfrica, en la provincia del Northern Cape, el Parque Nacional de Richemburg es un desierto montañoso con temperaturas que en verano pueden superar los 50 grados centígrados y lluvias casi nulas. Vámonos directamente con la Nota, con la nota del, del Día. día el crucero Ocean Star Pacific anunció que después de una remodelación en la que se invirtieron más de 10 millones de dólares, está listo para su primer viaje por el Pacífico Mexicano el próximo 10 de abril. La renovación fue casi total para responder a las exigencias de los mexicanos, indicó la compañía en un comunicado. Los cambios incluyen remodelaciones a los baños de las 520 cabinas y remodelación total de las dos suites principales y de las 14 junior suites. También se hicieron cambios a las cubiertas, el área de la alberca y la zona para solearse. Además de mobiliario y la zona para buffet Con capacidad para 350 personas El barco cuenta con capacidad para 1.050 personas en ocupación doble 520 cabinas, 339 exteriores y 181 interiores Incluyendo dos seats, 7 cubiertas, velocidad promedio de 17 nudos Restaurante a la carta, galería fotográfica, club infantil, music, gimnasio, etc. Ahora vamos a disfrutar de un tema musical típico de Chiapas clave el corte por la sierra fui caminito de mi rancho como el viento fue mi caballo piel a llevarme hasta su lado linda flor de abril toma este clave que te brindo compasión no me digas no oh, que en tu boca está el secreto de de mi amor cuando la noche llegó y consuman todo azul el blanco rancho ocurrió alegre el baile empezó mai la mitja pareca baila, baila con garbo baila suave ra Paneca, baila, baila con garbo que el él Baile reina, eres tu chapaneca gentil Flor de abril, toma este clave que te brindo compasión, no me diga no que en tu boca está el secreto de mi amor, no me diga no que en tu boca está el secreto de mi amor. Cuando la noche llegó y con su manto de azul el blanco rancho cubrió. El baile empezó Escuchamos la aventura de nuestra compañera Ángeles por Cuernavaca. Hola, buenas tardes. Déjame te cuento que un lugar que me parece muy bueno para que visites es Cuernavaca pues es una de las ciudades más antiguas de México y se localiza a solo 60 kilómetros de la Ciudad de México. Las ocasiones en las que he ido ha sido precisamente en estas temporadas de calorcito, además de que Cuernavaca es conocida como la ciudad de la eterna primavera, y es precisamente esa fama paradisiaca lo que la ha convertido en una ciudad de fin de semana, una ciudad de paseo y reposo, pues abundan las propiedades que pertenecen sobre todo a personas que habitan en la Ciudad de México y que llegan aquí para alejarse del bullicio de la gran capital. En los alrededores del bulevar Juárez o la Calle de Galeana, en el centro de la ciudad de Cuernavaca, abundan las altas murallas que rodean casonas de abolengo, grandes y lujosos fraccionamientos como Vista Hermosa o el Club de Golf Tabachines, conjuntos residenciales que se suceden uno tras otro en colonias como Delicias, Rancho Cortés o Acafatzingo. Así que ya sabes, no dejes pasar esta opción tan accesible para visitar este estado tan bonito. No te arrepentirás. Bueno amigos, esto ha sido todo en Sin Fronteras. Espero que les haya gustado la información y que se den una vuelta por la sugerencia de hoy. Valenque, para despedirnos los dejamos con una cápsula de la mejor guía para viajar fuera de México. Y no olviden que los esperamos dentro de 8 días en nuestra siguiente emisión con más información acerca del turismo nacional e internacional. Hasta la próxima. Lo mejor que puede hacer un turista antes de emprender su viaje es informarse bien del lugar que va a visitar y si es posible contactar con otras personas que han tenido la experiencia previamente. Si has pensado en ir a Londres, cualquier época del año es interesante. Es la ciudad de los sueños, el mundo en miniatura, los ferraris se mezclan con los triciclos por la calle. Enfrente del gran edificio de negocios hay un hombre vendiendo comida y es que todo es posible en la gran ciudad. Londres es la capital más visitada del mundo, la principal atracción turística está situada en el centro de la ciudad Puedes visitar la Catedral de San Pablo, un ícono y sede de acontecimientos de relevancia mundial como la ceremonia del príncipe Carlos y Diana O qué tal, dar un relajante paseo por Hyde Park, uno de los pulmones de Londres O visitar el Palacio Real de Buckingham, residencia oficial de la reina de Inglaterra y contemplar en su entrada un cambio de guardia Otras opciones son realizar un crucero por el Támesis, explorando las ciudades de su lado más bello. Puedes profundizar en el arte y la cultura londinense visitando algunos de los mejores museos como el British Museum, National Gallery o Tate Gallery. Y por supuesto, disfrutar de la vida nocturna y la cerveza londinense en alguno de los mejores pubs ingleses. Hay miles de lugares gratis en Londres, incluyendo los museos más importantes. Los parques también son de libre entrada y te permiten hacer algo que muchos olvidan, pararse tranquilamente a pensar que estás en Londres y disfrutar de la atmósfera que te rodea. Lo que se recuerda de un viaje no son las compras, sino los rincones, los olores y las personas que puedas conocer. En la locución estuvieron Diana Aguilar, Daniela Barragán, Maite Cisneros, y Mayra Espinosa y en la producción Ángeles Cortés Esto fue Sin Fronteras, la estación que te transporta a donde tú quieras